Participan del programa, como en el caso de Flor Cordero, con la quien ya vamos a, a dialogar y que está acá m enganchada. p o e está e n Si es en La Rioja, espero que esté enganchada en un lugar fresco, porque ya imagino que debe ser este, bastante calor. ¿Cómo andas, Flor? ¿Qué decís? Hola, ¿qué tal, v a b i á n Bien, estoy en un lugar tranquilo con aire acondicionado. Te digo, recién, recién venimos de, del Superdomo y. Ya solo v o l v i e n d el super domo de una puerta a la otra,、eh, suficiente como para entender、eh, el tremendo calor que hace a c á e n a Rioja, que para acá igual es fresquito, dicen, porque hace 27, 30 grados y, y están acostumbrados a 40, vos sabés muy bien, así que、eh, ahora aire acondicionado. Está bueno, está bueno, este, la verdad que, que sí,、eh, 26, 27 grados, una temperatura casi de primavera. Este, en la rioja bueno la primera impresión pues ya lo conocía s pero la primera impresión cuando uno ve el super domo es impactante ¿no? y si、sí, la verdad que si、sí. y en todo este camino de eliminatorias、eh, pensar que argentina empezó acá jugando、eh, el arranque de e s e camino hacia el mundial también es, es la mejor imagen que, que dejó El hecho de, de haber podido d i s f r u t a r aquel primer partido con un estadio a pleno, y eso también tuvo mucho que ver con la elección de La Rioja, como se d e para esta supuesta definición, ¿no?、Eh, es como que、eh, fue el lugar ideal como para cerrar,、eh, para empezar y cerrar.、Eh, y está, está incluso reacondicionado,、eh, de hecho en los, en los alrededores del Superdomo, ahí en los ingresos, hay. distintas cosas que tienen que ver con、eh, poner lindo el lugar de acceso y, y que sea una verdadera fiesta para que lo disfrute la gente de La Rioja y de los alrededores con entradas、eh, a, a precios accesibles, digamos, ¿no?、Eh, como para que、eh, tal vez no sea、eh, un, un inconveniente mayor el hecho de poner una entrada cara, porque Argentina、claro. necesita del de, de apoyo de la gente. Para poder cerrar、eh, esta clasificación, que recién, hablando con, con los jugadores, con la p r o v i t o l a con Grucino, que fueron los que hablaron con la prensa en esta mañana,、eh, parece mentira que,、eh, pensando hace un año en aquel camino iniciado, estar cuatro partidos antes de cerrar la etapa, con las chances de un triunfo más para clasificar a China, la verdad que、eh, al principio no, no parecía tan factible. ¿eh? No, e s t o me ha、no, no, sacudido mucho al, al proceso de, de México, ¿viste? En el 2015. Eh, cuando tuvimos la oportunidad de, de, bueno, de disfrutar juntos el torneo、eh, porque son procesos diferentes ¿no? y en aquel momento era la clasificación para un juego olímpico con dos jugadores de lo que podríamos llamar de los, de los viejos gladiadores de la generación dorada este, como, como Luis Escola y el Chapo Nocioni también era una parada difícil Canadá ¿eh? venía con,、eh, con, con sus jugadores de NBA este, con Rolini con, con Benet bueno Con todos los jugadores que, que están actuando en la, en la NBA, México era el equipo local, este Puerto Rico tenía un buen equipo, vale decir que había un, un riesgo grande de no llegar a Río 2016 y fue una epopeya ganarle a México en el partido decisivo después y perder la final frente a un Venezuela que、eh, jugó un básquetbol realmente muy pero muy bueno. No digo que sea igual, pero son procesos completamente diferentes con jugadores que ya vienen con algún bagaje importante. dentro de lo que es la selección y, y la verdad que más allá de la derrota con, con Uruguay en Olavarría, este, sorprendiendo por la regularidad, por la autoridad este, y por la forma ¿no? en que se extiende digamos, una supremacía en esta, en esta parte del mundo. Sí, sí, realmente、eh, es una realidad. Nosotros、eh, ahora, como decía ¿no? Sergio Hernández, y, si te parece Fabi, cuando quieras lo podemos compartir, porque es interesante ver también cómo、eh, de repente nosotros nos acostumbramos a, a que las clasificaciones al Mundial, y bueno, Argentina en el continente tiene juego como para clasificar tranquilo. s Y a veces no,、eh, o sea, no es tan así o, o no fue tan así y a nosotros nos pareció que sí porque de repente teníamos un buen equipo, teníamos jugadores de、eh, nivel internacional sobresalientes y、eh, ahora también ocurre lo mismo. Argentina se encuentra con un rival enfrente a un Estados Unidos que puede ser、eh, un equipo de liga de desarrollo con jugadores de ese nivel pero que en definitiva、eh, no dejan de ser jugadores que hay que respetar. y no descansar en que nosotros somos un buen equipo y ellos son más individualistas son que tienen... hay que pensar que el poderío de tres puntos que puede tener e s t a d o s u n i d o s mañana puede ser un gran dolor de cabeza para、eh, lo que es、eh, la selección argentina y todo lo que nos va a pasar no seguro seguro b e n o e n o s yo no quiero pensar en méxico todavía no porque es lógico también que los jugadores lo piensen de esa manera Eh, y no cargar las cintas sobre la, la presión de lo que representa el partido de mañana para los jugadores, que no se convierta eso en una presión. n o Por eso también eso lo, lo conversábamos recién con Sergio Hernández,、eh, y también e l mismo la probito, la que tiene un poco más de experiencia, de, de entender lo que estamos jugando, n o puertas adentro, pero que eso no se convierta en, en una presión extra,、eh, cuando lo que tiene que hacer Argentina es、eh, jugar fluido, encontrar el equipo. Eh, eh, aprovechar a sus mejores hombres y, y también、eh, entender qué es la pieza tiene el rival de turno ¿no? en este caso e s de eeuu en todas las cosas que hablábamos con, con ser g i o h e r n á n d e z también、eh, pensábamos en a ver cómo me、eh, va a plantear de entrada argentina el partido ante e s t a d o s u n i d o s y, y ahí aparece el nombre de paolo quinteros porque muchos nos preguntamos si tal vez sea、eh, opción para ser inicial n o jugar de entrada y Y ver qué clase de planteo se le puede hacer a Argentina, si es que、eh, Argentina-Estados Unidos, si es que, por ejemplo, Paolo Quintero pasa a ser una opción de ericio. Sí, no, no, eh, eh, y aparte la, la, la confianza、sí. que habitualmente deposita el OBE Hernández y、sí. Paolo Quintero, tranquilamente puede, puede ser del quinteto inicial. ¿no? No so, a mí no me sorprendería para nada que, que Paolo pueda, pueda salir en el quinteto inicial.、Eh, ¿Quiénes estuvieron en la conferencia de prensa y dónde se llevó a cabo? ¿Se llevó a cabo en el estadio, en el Superdomo? Sí, la idea fue、eh, tener un contacto con la prensa, digamos, a modo de zona mixta, improvisada, después de lo que fue un entrenamiento muy liviano de Argentina.、Eh, la idea fue directamente、eh, que dos jugadores hablaran mayormente con colegas locales, ¿no? Aquí en La Rioja,、eh, mucha prensa local、eh, estuvo presente、eh, hoy y,、eh, bueno, llegaron algunos、eh, colegas que están ahora ya arribando de distintos lugares a, a la provincia. Eh, pero la idea fue esa,、eh, hacer un, un entrenamiento liviano, tirar al aro,、eh, bastante distendidos,、eh, los pudimos ver a los jugadores en los minutos abiertos a, a la prensa un rato antes de que atendieran、eh, para dar entrevistas. Y después sí, la idea fue、eh, poner a, como escuchábamos ¿no? hace un rato, Fabi,、eh, primero a Nicolás Brucino、eh, y a Nicolás de a p r o b í t o l a después. pero previamente Sergio Hernández、eh, también dando un, un panorama un poco más amplio de, de lo que、eh, piensa el entrenador、eh, a, a la hora de armar este equipo.、Eh, de hecho, incluso、eh, si querés te propongo, podemos escuchar a Sergio Hernández、eh, justamente hablando de esa posibilidad de Paolo Quintero s o n o d e s del arranque y fundamentalmente de lo que significa Afrontar una clasificación al mundial en este tiempo、eh, y, y haciendo incluso un, un racconto hacia v u e l o de pájaro de lo que fueron algunas de las clasificaciones al mundial que, que Argentina tuvo que encarar en formato de premundiales, n o viajar a un país, instalarse, hacer una pretemporada,、eh, tener una fase de grupos,、eh, jugar un partido a todo o nada que te puede dejar afuera del mundial y también otra cosa que es fundamental, que nosotros por supuesto la tenemos bien en claro, pero quizás mucha gente que. que se suma al básquet eventualmente y que le gusta ver a la selección y no, no tiene tanto la información de, de lo que representa ese partido y la clasificación es que、eh, el mundial es la puerta de entrada de los próximos juegos olímpicos entonces c、claro, l、claro, si no hay mundial no hay juegos、eso. olímpicos decía que tiene que ver con eso directamente porque si vos no, no te clasificas en e l mundial después no t e n e s ningún tipo de chance de poder ir al juego olímpico no tal cual、Fabi. y bueno vos sabés lo que fue este camino De, de Argentina, sobre todo lo que le o q u le costó a Argentina, entrar a Juegos Olímpicos, muchísimo, es muy difícil, y el premundial quizás no era tan complicado, aunque a r g e n t i n a le ha costado y, y tuvo que sudar cada participación también, ¿no? Te acordás de、claro, Caracas claro. en el 2013 con, con Lama s alguna derrota inesperada, o、eh, en Puerto Rico también perdiendo algunos partidos que parecía que lo iban a dejar afuera de, de lo que iba a s e r Turquía 2010. Así que bueno, en definitiva、eh, Hernández tiene claro lo que se está jugando acá y, y bueno, siempre con la palabra precisa como para poner en contexto verdaderamente de qué estamos hablando. Bueno, Flor Cordero está en La Rioja, este, como siempre en el lugar donde tiene que estar, este, no, no está en una mano,、eh, primero en 3x3, hoy a la mañana, este, cubriendo directamente la conferencia de prensa, ahora para uno contra uno recogió la palabra de Sergio Hernández, un Sergio Hernández que tuvo que meter un cambio de último momento,